Los temas conflictivos siempre llaman a las manos mágicas, ¿no? Ahora que desenchufan los teléfonos. Eh, Julio. Ah, ¿no? Sí, no sé qué pasó. Vamos para, vamos para Parece que no quieren que hablemos de determinados temas, pero hablemos de determinados temas porque son sí, se raspan y es lo que nos interesa. Adelante, Julio. Estaba desarrollando sí, sí. la idea. No sé dónde había quedado, pero yo insisto en lo que dije, lo voy a repetir. A mí personalmente, y es una opinión personal, válida tan válida como cualquier otra, no me cae mal Sergio Berni. A mí me gusta una figura con las características de Berni, con su experiencia política, con su experiencia de gestión, con su, con sus convicciones y con su experiencia laboral vinculada a las Fuerzas Armadas, me interesa. Me interesa que esté de nuestro sí. lado una figura de este tipo. Es evidente sí. que tiene un conflicto grave con, con, con otra persona, con el periodista Berbisky, uh -huh. y que y que esa tensión, que es este recíproca, digamos, este, y está motivada por ambos lados, hay un permanente chichoneo de Berbisky contra contra Berni, este lo hizo irse un poco de boca patinar un poco en su en su apreciación sobre las organizaciones de derechos humanos metió en la bolsa de una manera un poco torpe, metió a todo el mundo en la bolsa y esos esasuidos generaron este por supuesto fueron aprovechados por por, por por el enemigo que lo que más quiere es ver de qué manera nos puede nos puede enfrentar y separar y pelear por cuestiones secundarias. Pero Bien, insisto, a mí eh, ver no me cae mal que se abrió ahí Se abrió ahí una complicación que hay que resolver en el seno del espacio, ¿eh? porque el respaldo básico de, de Berni para su continuidad es Cristina Fernández de Kirchner. Y en términos de coalición es importante que Cristina pueda tener armonía con sus adláteres, con sus compañeros a la hora de articular el año venidero las listas. Digo a los armadores del movimiento hay que complicarle la vida lo menos posible. ¿no? Aún cuando uno se tenga que comer determinadas circunstancias, es decir, morder la lengua antes de... No, antes de comer, mira yo tengo desde hace desde hace dos años, tres años, tengo una, una apotegma, como decía Perón, Esto que voy a decir, ¿favorece o dificulta al sector político que representamos? Si lo dificulta, me callo la boca. Y el otro tema es la importancia que creo que ha quedado un poco larvada frente a la gestión, tanto por parte de Bernie como de Kicillof, del armado, del armado, con los jefes comunales, con los intendentes, con los punteros, con los sindicatos de cada zona, con los empresarios de cada zona. Yo entiendo que han estado absorbidos por la gestión, porque, bueno, son tiempos muy complicados, aquello que llevó al bonaerense, al gobierno bonaerense, es decir, a ganar las elecciones, debería ser retomado. El diálogo político en provincia de Buenos Aires eh, puede llegar a ser fatigoso, pero es imprescindible. Sin construcción, sin eh, eh, armado, sin tejer en provincia, en los distintos distritos es muy difícil llevar adelante una, una gestión adecuada. Creo que es ahí, muy hay ahí hay un faltante que hay que darle... ha habido un faltante yo creo que ha habido ha habido una digamos la, la campaña electoral la exitosa campaña electoral de axel kilov este lo llevó posiblemente a pensar que podía gobernar este por los mismos criterios con que había manejado su exitosa campaña Eh, a lo que se sumó todo el tema de la pandemia. Esto es evidente que no es tan fácil. La provincia de Buenos Aires, este, sobre todo el conurbano, es un entretejido muy arduo, muy difícil, muy complejo, con distintos sectores, con intereses, con ambiciones, etcétera, eh, que no se puede, del cual, digamos, al cual hay que manejarlo, pero no se puede prescindir de Y entonces ahí seguramente en el en el accionar mismo de todos estos meses el propio gobernador ha sacado sus propias conclusiones y tendrá que que, que llevar adelante una tarea que que, que, que le permita afirmarse eh, y, y evitar todas estas interferencias. porque como vos muy bien decís este sin un armado político sobre todo en las próximas elecciones, que son elecciones legislativas, etcétera, va a ser muy difícil. Eh, Julio, en este marco se ha observado un crecimiento de la imagen de Alberto Fernández, tanto por las iniciativas que viene desplegando y las que se vienen, eh, como por la resolución de conflictos complejos, como los que ha afrontado. ¿Cómo lo ves a Alberto y cómo ves al gobierno? Ya hablando no de lo que ha pasado, sino del presente en proyección. Mira, la verdad, yo lo veo muy bien el gobierno, este pese a lo que di, a las tonterías que repite la oposición, sobre todo la oposición más radicalizada, el gobierno está gobernando evita por todos los medios un enfrentamiento retórico, un enfrentamiento este de pelea callejera, que voy a romper los dientes y todas esas cosas que uno dice cuando se enoja en la calle, y con paciencia, con calma y con prudencia, creo yo que toma las medidas que considera necesarias. Y esas medidas hasta ahora han sido notablemente eficaces y buenas. Porque creo que hay que partir de un hecho que, que, que quedó demostrado en las elecciones y después de las elecciones con el gobierno. La inmensa mayoría de los argentinos, a mi modo de ver, quiere calma, prudencia, unidad, sobre todo unidad contra la pandemia, que es, es una especie de situación de guerra y... Eh, el, el gobierno ha respondido a esto, creo yo, de una manera muy, muy eficaz. La calle, creo hoy, es de los chiflados, uh -huh. es de los chiflados. La calle uh -huh. hoy es como si Buenos Aires estuviera bajo un bombardeo de la Luftwaffe Y un grupo de tipos dice, vamos a salir a la calle, nosotros no nos van a meter en los refugios porque nosotros somos libres. Esa es la situación. Están bombardeando. Hay que actuar con prudencia. Y el pueblo argentino ha tenido una respuesta unánime. No hay ningún hombre o mujer argentina sensata que haya salido a la calle, aun cuando tenga algunos reclamos que hacer. Nadie sensato ha salido a la calle porque sabe que en la calle están bombardeando. Esto... Tengo la percepción, compartiendo tu diagnóstico, que hay una sobre en los medios y en las redes de estos chiflados, ¿no? del parecer de personas que saltan frente a las cámaras, gritan frente a los micrófonos y dicen cosas extrañas. ¿no? Eh, esa sobre se observó además en casos puntuales, cuando se alzaron en contra de la reforma judicial, eh, se viene, arranca ahora, en este momento, el debate en diputados por comisión de presupuesto, aporte de las grandes fortunas. Y se viene el debate sobre la reforma financiera. Eh, ¿Qué hay que esperar de eso? ¿Y qué influencia pueden tener los grandes medios que van a batallar, ya sabemos, en contra en este en esta batalla, Julio? Mira, yo creo que hoy los grandes medios movilizan a los que ya están este infectados con el virus de los grandes medios. No mueven a más gente que antes, sino a muchísima menos. Sí. Hoy los grandes medios no están determinando el grueso de la opinión pública argentina. El hecho es que y esto lo repiten todas las encuestas que se hacen, el nivel de aceptación de Alberto Fernández es altísimo. Esto no quiere decir que se va a que ese número se va a repetir en la elección ni nada de eso, pero el nivel de aceptación sí. de Alberto Fernández y sus políticas es altísimo, supera en todos los casos el 60%. ¿Sí? Por otro lado, esto ha dividido a la oposición. La oposición está dividida. Eh, hoy, Macri, eh, Bullrich, este Pichetto y el mundo periodístico que da expresión a estos personajes expresa, creo yo, o se dirige a la legión de zombies que salen a, a la calle a protestar por a protestar contra la ley de gravedad o contra el teorema de Arquímedes creo yo que eso está reducido un núcleo muy pequeño y que el conjunto de la sociedad que de manera cada vez más este, más amplio ve eh, que el camino que plantea Alberto con prudencia, en su medida y armoniosamente, en el momento oportuno, es el correcto. Yo creo que va a haber resistencias de este tipo de, de, de gente que está contra la ley de la gravedad, este, en la calle, porque porque en una ciudad de, de, de 10 millones de habitantes, como es la, la ciudad de Buenos Aires y el, la, el área metropolitana, ¿Cómo no vas a encontrar mil locos? Encontrás muchos más de mil locos. Porque tan solo sí. que piensan que, que, que los marcianos lo visitan a la noche, que sé yo. De esos encontrás a cada rato. Basta salir a la noche por algunos bares, hoy ya no se puede, y te los encontrar De modo tal que yo soy yo no veo una situación en donde esta gente, pese a lo que dice Bullrich, pese a lo que dice Macri en su carta del otro día puedan generar una situación política preocupante. Eh, compartimos esa visión, nosotros publicamos de entrada, antes de Dualde inclusive, golpe entre signos de interrogación y refrendamos hoy a las la vistas los resultados, ese diagnóstico. Pero te doblo la apuesta, Julio, sobre los problemas para no evitar y no escurrir el buldo. Eh, no ha habido frente a la desesperación que uno observa en tantos compañeros, ¿no ha habido una especie de introyección de los medios eh, sobre el pensamiento de la militancia popular? Eh, ¿No hay una especie de pesimismo inducido sobre el potencial del pueblo argentino y de sus organizaciones en una buena parte del activo de capas medias que sí respalda el gobierno, pero ve golpes y amenazas por todos lados? Eh, que hay un sector de la militancia que, que tiene una visión hipertrofiada de la amenaza que todo esto significa, no me cabe ninguna duda. Que hay un sector de la militancia, más pequeño todavía, que tiene una idea de la lucha política como un permanente dale dale, como un permanente paredón paredón, también es cierto. También es cierto pero si uno va a las grandes organizaciones populares a los sindicatos a los este, movimientos sociales y a la masa más amplia políticamente comprometida con el país este vos encontrarse una, un, una, una respuesta una respuesta mucho más sensata yo creo que entre otras cosas las Las redes operan como una especie de, de, de microcosmos en el que este vemos este tebultos que se menean y que en realidad fuera de las redes no existen. Además que todo en una frase, ¿eh? el ruido es un ejemplo, todo en una frase, y se busca que esa frase sea contundente, restallante. Y que ah, más no, consciente. claro, obviamente, si no, no, te lee nadie, nadie te nadie retuitea. Claro. claro. ¿Eh? <ríe> qué, qué gracioso que esto es poner un gran hay, título hay que, a vender diario hay que, claro, eh, hay que reflexionar sobre el uso de los medios y de las redes para aprovecharlo nosotros estamos a favor claro. de la tecnología aprovecharlo con inteligencia ah, porque de otra parte claro. llevan puesto y explicar y no, no, no, tener paciencia este las redes justamente por esta inmediateza además vos escribís algo, pim, pam yo te respondo de inmediato Y bueno. Y además, es quién tiene esta más a la izquierda, es decir, quién es más terrible. Claro. Quiere más duro, claro. Tiene más duro y Alberto sí. resulta sí. que no tiene el tupe de presentarse como duro, sino todo lo contrario. Y por ahora va ganando. Sí, sí, sí. El